A las 11 con 21 hace su entrada a la columna animal a cargo de Verón Maglenan. Muy buenos días, Verón. Hola, sí, Muy buenos días. Buenos días a todo el equipo carnechero y a la audiencia.、Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Re bonita la mañana, así que podemos、sí. verla desde nuestra es ventana.、Sí. Estamos muy、uh -huh. bien con eso. <ríe> ¿Qué traes para hoy? <ríe> bueno, mira, primero un anuncio. El 1 de noviembre, el martes que viene, es el Día Mundial del Veganismo y ya estamos. organizándonos todo esto surgió a partir de aquella charlita en el parque o l i v e r en el marco de una feria por una alimentación sana que arribó a sus 10 años y bueno estamos tejiendo redes y convocamos para el martes 1 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el parque o l i v e r a juntarnos otra vez、eh, quienes quieran llevarse algo para comer para armar picnic o quienes tengan producción para mostrar o para vender también que la lleven pero más que eso es fundamentalmente un momento de encuentro para ver si podemos seguir tejiendo redes conociéndonos sabiendo quiénes somos por qué somos cuáles son nuestras experiencias de vida qué nos gustaría poder lograr con este a partir de este posicionamiento ético político filosófico que es el antiespecismo así que bueno hacemos la convocatoria incluso para todas aquellas personas que Eh, ya, digamos, hayan asumido ese posicionamiento o no, también, digamos, a quien quiera conocer, saber, tengan preguntas, arrimarse, digamos, esa, esa sería un poco la idea. El 1 de noviembre, martes, Parque Oliver, a partir de las 19 horas, juntada, una manera de, de conmemorar el Día Mundial del Veganismo. Muy bien. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hoy les traigo. Una propuesta de lectura o por lo menos un punto de vista diferente, digamos un disparador, otro disparador más, ¿no? para que cada quien, como siempre, después haga lo que le parezca con esto que en esta oportunidad se trata de un ensayo de Jason Rival titulado Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos.、Eh, Jason Rival es un historiador. que tiene una perspectiva marxista y desde ahí le da la categoría de sujeto y no de objeto a los animales no humanos. Y bueno, estuve viendo que, digamos, hay distintos posicionamientos, hay, hay detractores que dicen, bueno, para adherir a esta interpretación, a esta propuesta, primero hay que ser marxista,、eh, porque el análisis hace eje en la lucha de clases, donde en definitiva los animales deberían tener más derechos, Eh, sin embargo, me parece que es muy interesante、eh, la conclusión de Rival de que los animales no humanos deberían ser considerados actores fundamentales de la creación de un cambio social. Muchas veces he escuchado este, a, a las personas especistas fundamentar su posicionamiento en que los animales no humanos no tienen derechos porque tampoco tienen obligaciones. n o Y esas obligaciones serían las que los y las humanas tenemos para con el sistema capitalista que hemos creado. Digamos, creamos nuestras propias reglas, creamos nuestro sistema de obligaciones. Es decir, que para darles derecho a los animales no humanos, ellos deberían obedecer a las reglas que hemos creado desde la animalidad humana exclusivamente sin tener en cuenta, digamos, siempre con una m i r a d a antropocéntrica. Bueno, este libro, este ensayo, Eh, abre una ventana para ver de qué manera usamos a los animales no humanos dentro de la conformación del sistema capitalista sin darles arte ni parte. En todo caso, por una razón o por la otra, en lo que la mayoría sí está de acuerdo, es en no darles derechos. Porque si los animales no humanos tuvieran derechos, entonces empezaríamos a considerarlos sujetos y no cosas, ¿no? Y hay como un gran temor. A, a que esto ocurra. La idea de trabajo conjunto entre animales no humanos y animales humanos que propone Rival entra en colisión con el posicionamiento antiespecista abolicionista que lucha por el no uso directamente de los animales no humanos. n o Sin embargo, Rival habla de una interacción laboral multiespecie, que es un hecho. Y parece como difícil n o el desafío de no caer en que esto sería como una forma de explotación suavizada o una forma solapada de nombrar a la esclavitud en la que en la que realidad están sometidos.、Eh, y, y además nos, nos impone como un esfuerzo esto de dejar de estar en el centro de todo interés, es decir, abandonar nuestro antropocentrismo,、uh -huh. Este, para ver de qué manera podemos ver a esta animalidad como parte de la clase trabajadora. Así que vamos a hacer、eh, el esfuerzo, no vamos a hacer tanto foco en las críticas y vamos a intentar dejar de lado la resistencia a este punto de vista. En cambio, escuchar un poco la propuesta, por lo menos en términos generales, como una forma de expansión de la mirada. Y después vemos qué hacemos con, con esto, ¿no? Los animales son parte de la clase trabajadora. Es un ensayo que aporta una mirada más a la animalidad. Es un relato de cómo surgió y se formó una conciencia colectiva y de lucha por los derechos de los animales en los siglos XVII y XVIII y se enmarca desde un posicionamiento marxista para analizar la realidad animal. Y se propone tres desafíos. Que consideremos a los animales En el desarrollo del capitalismo, que dudemos del supuesto básico de que hay que ser un animal humano para ser considerado trabajador o trabajadora, y por último se enfrenta a los parámetros que se aplican actualmente a la definición de la clase trabajadora. Cuando r a y b a l habla de trabajo,、eh, un animal trabajando, les leo un pedacito al azar este, como para que entendamos el ejemplo. Dice, por ejemplo, hacia 1680. Se enviaban cerca de 300 caballos al año desde Boston a las Indias Occidentales. Al llegar esas criaturas rápidamente descubrían que su labor principal consistía en ser el motor del molino de azúcar. Estas máquinas funcionaban metiendo la caña de azúcar en rodillos y mediante la rotación del caballo la caña era empujada y triturada convirtiéndose en una pulpa líquida. De modo significativo, se desarrolló una casta de trabajadores particular llamada los mil caballos, únicamente para trabajar en estas máquinas. De hecho, fue la introducción de estos capaces animales la que convirtió el por aquel entonces recién nacido negocio del azúcar en una de las industrias dominantes trasatlánticas de los siglos 18 y 19. Este es un ejemplo, n o、eh, pero hay un montón de ejemplos en este ensayo. Analiza todo tipo de animales, bueyes, mulas, vacas. Da el ejemplo de un caballo en particular, que es el Pit Pony, que fue creado para trabajar en la minería subterránea.、Eh, y se refiere a muchos tipos de empresas. n o Esta de, recién la del azúcar, pero también la de construcción de caminos. Bueno, h a y un montón. Y hay un capítulo una parte importante del libro, de este ensayo, en el que habla de la resistencia. El ensayo dedica análisis a las formas de resistencia de los animales y también de los métodos de negociación. Que para poder percibir esto, tenemos que abandonar esa mirada de, de no ver esa cuestión antropocéntrica que tenemos y empezar a observar. Y hay muchísimos ejemplos de manifestaciones, de escapes, de ataques, de roturas de cosas, de las distintas formas de quejas.、Eh, y están enumeradas, están este, los testimonios, etcétera, etcétera. Obviamente que los propietarios y encargados de granjas, de factorías o de los negocios que, que existieran allá en los siglos 17, 18, 19, les hicieron frente con distintas estrategias de dominación que fueron desarrollando, entonces mejoraron y, estandarizando, y estandarizaron formas de dominación. ¿Qué sé yo? Se construyeron las vallas y las cercas para que no se escaparan, se les pusieron yugos de madera de forma triangular alrededor del cuello para dificultarles los movimientos, se les ataban s u e c o s de manera que en las patas traseras para evitar que saltasen o que corriesen. Habían algunos granjeros que inclusive cortaban algunos tendones de las patas para que no pudieran resistirse. Todas esas formas se fueron como cada vez este, mejorando, ¿no? por, por usar un término. Y luego、eh, se da cuenta en este ensayo de la formación de una conciencia colectiva. Y dice que cuando、eh, Joseph Pudum, el filósofo político y revolucionario anarquista del siglo XIX, formalizó su concepción de la clase trabajadora, no se complicó con el tema de las categorías de especies, y dijo,、eh, el caballo que tira de nuestros carruajes y el buey que tira de nuestros carros producen con nosotros, pero no están asociados con nosotros. Tomamos su producto, pero no lo compartimos con ellos. Los animales y los trabajadores a quienes empleamos mantienen la misma relación con nosotros. Sea lo que sea, lo que hagamos por ellos, lo hacemos. No por un sentido de justicia, este, sino por pura benevolencia. r a y v a l lo que nos propone es la combinación de animales no humanos más la capacidad de actuar de manera intencionada que tienen. e Él a esto lo llama como agencia. Eh, que es un término que usa y usa, que es la agencia, que es la agencia. La agencia es la capacidad de actuar de manera intencionada que tiene un animal no humano. Usa el término agencia. Bueno, entonces, la combinación de los animales no humanos más la agencia, es decir, la capacidad de actuar de manera intencionada, junto con el concepto de clase, puede ser una fuerza importante y poderosa en la creación del cambio social. Es para leer, es para indagar, es para escuchar, es para observar esta dirección, para cuestionarla, refutarla o seguirla.、Eh, yo les voy a dejar en formato PDF el texto y también les voy a dejar a mano una entrevista que se le hace al autor donde re, responde preguntas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, ¿por qué considerarlos clase s trabajadora s y no esclavizado? s ¿Qué es lo que se pretende con esta? Mira, hay un montón de respuestas, es una entrevista de unos 30 minutos y es muy interesante, muy interesante、eh, abrir esta otra perspectiva, esta otra ventana, fundamentalmente para、eh, incorporar la animalidad como sujeto. Ya veremos si como sujeto o no de derechos de, de, dentro del sistema o, o de, la, de la teorización marxista, pero en definitiva no como cosas. Y es muy interesante, Todo lo que indaga históricamente para fundamentar este posicionamiento. ¿eh? Eh, así que bueno, se los dejo como, como una ventanita más sobre la cual observar y mirar la realidad en la que vivimos. Y encontré un tema del año 1966 de Rafael, que me parece interesante, encontré la mejor versión posible para ser escuchada.、Eh, se llama La Canción del Trabajo. Y bueno, se las dejo aquí también como cierre de esta columna animal. Un abrazo grande, c u m p a s Gracias, Vero. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.